Vamos a preguntarle concretamente a Zoe, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Cuándo fue? y bueno ¿Con qué objetivos? Buen día, Zoe. Buen día. Bueno, eh, la reunión fue el pasado viernes, 8 de mayo. Eh, lo que hicimos fue con mis compañeras Camila, que es del 8, y Tadín, que es de la ESFA. Eh, un encuentro virtual con diferentes centros estudiantes de la provincia Que participó la FES de Bariloche, los compañeros de Cinco Saltos, de Balcheta De Río Colorado, de Ingeniero eh, Huergo Bueno, un montón más, que no me voy a acordar, fueron bastantes compañeros y compañeras eh, Y lo que hicimos con eh, los compañeros legisladores fue contar las problemáticas que tenemos actualmente frente a la educación y la pandemia y también qué pasa en el pospandemia, cómo pensamos la educación para después y cuáles son las soluciones que los compañeros desde la legislatura nos pueden ayudar y bueno, un poco también este objetivo que teníamos nosotras desde que empezamos a trabajar dentro de la Mesa Federal de Centros de Estudiantes, que es eh, empezar a nuclear Eh, un movimiento estudiantil secundario provincial y trabajar, digamos, como provincia para solucionar estas problemáticas. Uh -huh. eh, y al momento de plantear el panorama que están viviendo ahora, ¿qué fue lo que le transmitieron a los legisladores como preocupaciones de los estudiantes? Eh, una preocupación que nombraron todos y que creo que es la que más suena actualmente es el tema del acceso a los recursos,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 sumado a que por ahí hay chicos que no tienen la conectividad se dificulta estar al día entregar los trabajos en fecha no entonces un poco también eso se tiene que trabajar con, con, el, con los docentes no para de alguna manera ir eh, organizando y que todos los, los chicos puedan ir haciendo sus trabajos pero en la medida que ellos también puedan no eh, y nada ir aprendiendo de a poco eh, con los recursos que tienen que por ahí son muy escasos y Y a nivel local, a nivel Viedma, ¿ustedes que contaron específicamente? ¿También hay esos problemas aquí en cuanto a conectividad o posibilidad de acceder concretamente a, a las redes de ya sea de Wi-Fi o, o tener datos en los teléfonos? Eh, sí, obviamente hay problemas. Eh, nosotros le contábamos a, a los legisladores que, por ejemplo, de mi escuela, que somos alrededor de 500 estudiantes, en la aplicación de Classroom, eh,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 que también juega mucho el rol del centro de estudiantes y, y de los directivos no de bueno pensar en conjunto cuál puede ser una posible solución para para llegar a esos chicos que por ahí no no tienen los recursos y es algo que se está trabajando también dentro del festbi eh, para poder llegar a esos estudiantes acá en viema y también en toda la provincia es algo que todos los centros de estudiantes están haciendo y la verdad es que están haciendo un trabajo súper súper Súper extenso para poder llegar a todos y que yo felicito un montón a mis compañeros y compañeras de la provincia porque eh, se pusieron al hombro, digamos, un trabajo que, que es muy heavy y, y la verdad es que lo están cumpliendo como, como, nada, es es la verdad un trabajo gigante lo que estamos haciendo los centros. Uh -huh. en eh, Respecto de eh, la evaluación y las calificaciones, eh, ya el sindicato ha planteado una posición, ¿ustedes qué opinan respecto a esto? Claramente opinamos igual que el Ministro de Educación Nacional, no es momento de evaluar, es momento de aprender y también de reconocer la desigualdad que tenemos como sociedad y cómo podemos trabajar para mejorar. Eh, los chicos ahora, si vos les decís que van a tener una evaluación y la verdad se preocuparían más eh, que estando en una clase presencial porque eh, no tienen los recursos, no no tienen un espacio ni siquiera por ahí en sus casas para poder estudiar tranquilos y es eh, un esfuerzo que están haciendo gigante y me parece que ponernos a evaluar ahora... Eh, no estás evaluando lo que aprendes, sino las condiciones en las que vive y los recursos que tiene, que también es algo que, que nombró el, el ministro. Entonces, no es momento eh, ahora para ponernos a evaluar, sino para nada ir aprendiendo algunos contenidos y, y trabajar juntos. Y que el rol de la escuela en este momento me parece que tiene que ser eh, la comunicación y la contención de alguna manera de esos estudiantes. Eh, no hay que perder eso porque estaríamos perdiendo a la escuela como, como institución y como como espacio para nosotros para poder mejorar nuestra calidad de vida. Y en cuanto al post-cuarentena o post-pandemia, ¿qué le pudieron plantear ustedes a los legisladores y legisladoras? Para nosotros, eh, que es un tema que se habló un montón el post-pandemia, es qué hacemos con esos estudiantes que están por egresar, qué hacemos con, con los chicos que por ahí no pudieron completar todos sus trabajos y, y tuvieron esas problemáticas, ¿no? Entonces, desde la legislatura lo que nosotros queremos hacer es lanzar una serie de proyectos que combatan, digamos, con la deserción escolar, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque hay muchos estudiantes que van a pensar que ya tienen un año perdido y van a querer dejar la escuela, ¿no? Si ya había esa problemática antes, al, al regreso de las clases presenciales va a ser una problemática extensa, digamos, que va a ser mucho más grande. Entonces la idea es eh, sacar el proyecto de la BTE, por ejemplo, que fue algo que nosotros el año pasado también habíamos impulsado, el tema del boleto educativo y también trabajar en cuál es la educación que queremos, ¿no? porque Eh, es una pregunta muy extensa y que creo que es necesario que estén todos los actores del, de la comunidad educativa dentro de, de la respuesta a esa pregunta, no solamente eh, los directivos y los docentes, los estudiantes, también tienen que estar, y es algo que nosotros lo nombramos. El Ministerio de Educación y en general el, el gobierno actual de, de Juntos Somos Río Negro nunca escucha a los estudiantes y, y se ve, porque el año pasado tuvimos un montón de conflictos y años anteriores también, ¿no? Entonces... Por eso eh, son legisladores del Frente de Todos, porque ellos escucharon, porque estuvimos tres horas hablando y ellos estuvieron ahí escuchándonos, proponiendo, preguntando eh, y es por eso que nosotros de alguna manera eh, trabajamos con ellos también, ¿no? Porque se, nos escuchan y, y creen en, en la participación estudiantil, en la organización estudiantil, que es lo que nosotros peleamos desde ya hace muchísimos años y el conflicto más grande que tenemos con el actual gobierno y Ministerio de Educación Provincial. ¿Tienen previsto ustedes pedir algún tipo de audiencia, ya sea con legisladores del el, el oficialismo o con la propia ministra de Educación? y eh, si, si está, digamos, la posibilidad, lo, nosotros vamos a hablar, no tenemos problema, ellos son el gobierno y, y claramente nosotros lo que queremos es dar nuestra opinión y participar y ser parte de las decisiones que se tomen respecto a la educación, y lo vamos a hacer. Nosotros no tenemos problema ahora. Ellos tienen que eh, tener la voluntad política de hacerlo, claramente. Bueno, muchas gracias a No, gracias a ustedes.